Jeremías capítulo 46 Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto. Contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en c a r q u e v i s a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid e caballos y subid, vosotros los jinetes, y poneos con yelmos. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos, y huyeron sin volver a mirar atrás. Miedo de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. ¿Quién es e s t e que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto como río se ensancha, y las aguas se mueven como ríos. Y dijo: Subiré, cubriré la tierra, destruiré a la ciudad y a los que en ella moran. Subiré caballos y alborotaos carros, Y salgan los valientes, los etíopes, y los de Pud que toman escudo, y los de Lud que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová Dios de los ejércitos día de retribución para vengarse de sus enemigos. Y a la espada devorará y se saciará. Se embriagará de la sangre de ellos. Porque sacrificio será para Jehová Dios de los ejércitos en tierra del norte junto al río Éufrates. Sube a Galaad y toma bálsamo, virgen, hija de Egipto. Por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente, y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Para asolar la tierra de Egipto. Anunciad en Egipto, y haced saber en Migdol. Haced saber también en m e m p h i s y en Tafnes. Decid, Ponte en pie y prepárate, porque espada devorará tu comarca. ¿Por qué ha sido derribada tu fortaleza? No pudo mantenerse firme, porque Jehová la empujó. Multiplicó los caídos, y cada uno cayó sobre su compañero, y dijeron, Levántate y volvámonos a nuestro pueblo y a la tierra de nuestro nacimiento. Huyamos ante la espada vencedora. Allí gritaron: Faraón, rey de Egipto es destruido. Dejó pasar el tiempo señalado. Vivo yo, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, que como tabor entre los montes y como carmelo junto al mar, así vendrá. Hazte en seres de cautiverio. moradora hija de Egipto, porque Menfis será desierto y será asolada hasta no quedar morador. Becerra hermosa es Egipto, mas viene destrucción, del norte viene. Sus soldados, mercenarios también en medio de ella como becerros engordados, porque también ellos volvieron atrás, huyeron todos sin pararse, porque vino sobre ellos el día de su quebrantamiento, el tiempo de su castigo. Su voz saldrá como de serpientes, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña. Cortarán sus bosques, dice Jehová, aunque sea impenetrables, porque serán más numerosos que langostas, no tendrán número. Se avergonzará la hija de Egipto, entregada será en manos del pueblo del norte. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel ha dicho, He aquí, Que yo castigo a Amón, dios de Tebas, a Faraón, a Egipto, y a sus dioses y a sus reyes, así a Faraón como a los que en él confían. Y los entregaré en mano de los que buscan su vida, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de sus siervos. Pero después será habitado como en los días pasados, dice Jehová. Y tú no temas, siervo mío Jacob. ni desmayes Israel. Porque e aquí yo te salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y volverá Jacob, y descansará y será prosperado, y no habrá quien lo atemorice. Tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo. Porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo.